Vamos, mejor peor, mejor, peor, mejor peor, ya, yeah. para un state of mind, versión filmati, ni Nas ni Sadanu hubieran sobrevivido aquí, de guionista la catarsis protagonistas todos casi. Ni casting ni maquillaje, y esta historia empieza así. Son las 3 de la mañana, le dicen ahora hora al diablo. Hora en que la vida juega el tingo, tingo, tingo, tango. Y yo tengo, tengo tantas ganas de lograrlo que siempre me levanto justo para celebrarlo. No es un secreto que daría la vida por carritos Y así el graffiti es un delito, viviré maldito. Ahora recuerdo que le prometí a mi hijo que volvería para vernos y villano favorito. Y esto se empieza a acelerar. Y a mí que se me olvidó rezar. Puños Vienen puños, van entre el silencio del puñal Te mato ni y cuenta te das Cinco contra dos ninjas Policía llega tarde y sí, bla, bla, bla, bla, bla, bla Aquí no denunciamos señora, ¿por qué será? ¿Será porque aquí las cosas se arreglan de otra manera? Somos un chisme y los chismes vuelan Aquí la gente no se valora Y yo sigo en la sala de espera No fue un sueño, pero desperté Sangre perdida como las llamadas en misel. Material para un DVD Debe de ser que el destino sin querer Se lleva gente a la suerte y luego pregunta quién fue, que si tengo EPS o GPS, yo no sé, tengo NRS y a va a ser, mi seguridad social, la llaman RAP, jamás me podrás matar, yo vivo en tu mp en el cuello 5 puntos, no es fútbol, pero puedo ganar, la salud de visitantes ni la anestesia es local, el juego acaba de empezar, faceta aprieta mi pulgar, gambeta tranquilicia y si afuera se escucha llorar, mi seguridad social, la llaman RAP, jamás me podrás matar, yo vivo en mf muchacho déjate de juegos, no toques el fuego, esto de vivir es muy en serio, mi seguridad social, la llaman reape Más me podrás matar, yo vivo el mp 3 ¿eh? Muchacho, déjate de juego loco no que es el juego. Esto de vivir es muy en serio. Tengo un pedazo de felicidad en mi mano, no sé por dónde empezármelo a comer. Si lo dejo, se lo llevarán los gusanos. Y si me lo como, no sé qué tan mal me puede caer. Perdón por el susto. En la escuela de los disgustos, tengo escarapela y velas por si sí. se pone oscuro. Loro, loro, lo, lo. el disco no se rayó. Hasta el diablo sabe. Cómo apagar un incendio Maestra vida traje una manzana Y le di una mordida Pa' que vieras como lo que no se aprovecha se oxida Y Dios me cuida estos suicidas Porque si sí se olvida Como el coronel luego no tendrá quien le sirva, Tengo amigos esconvictos Santos y benedictos Tantos y tan distintos Cristianos y adictos Y ni así tengo enemigos que se tengan ellos solos Sostengo mi alma y le puse una alarma antirrobo Ya estamos vivos, vivos, vivos, vivos. Vivos. El mar no me conoce, aún no montamos en globo, estamos vivos, vivos, vivos, vivos Juguemos en el bosque así esté lleno de lobos. Mi seguridad social, la llama de Reame, Jam, más me podrás matar, yo, mi en MF3, muchacho, déjate de juegos, no toques el fuego, esto de vivir es muy en serio. Mi seguridad social, la llama de Reame, más me podrás matar, yo, mi en MF3, muchacho, déjate de juegos.